Buen día, Pablo. ¿Cómo va? ¿Todo bien por acá? Bueno. Carlos, eh, que, te, queríamos charlar con vos por el tema de una información que ha aparecido a nivel mundial, vendría a ser, porque es la Unión Europea la que ha tomado la decisión de eh, no autorizar el ingreso eh, de productos donde haya deforestación. Y bueno, queríamos saber cómo estamos con ese tema acá en la provincia de La Pampa, si tenemos deforestación de nuestro bosque nativo, eh, qué medidas se han tomado. Eh, a ver si nos podés contar el panorama. Bueno. Sí, esta bueno, es una, una medida digamos, que se hace restrictiva con respecto al uso, al uso de los bosques. Eh, en la provincia nosotros, digamos, problemas de deforestación, que es a lo que apunta esta medida, no, no tenemos. Digamos. Hace sí. tiempo ya que se viene llevando adelante una política del bosque nuestro que tiene que ver con la conservación y la sustentabilidad. Eh, sí. Y apuntado obviamente también a la, a la parte económica, que es la parte ganadera, que es donde se produce la mayor cantidad, digamos, de de este producto ganadero son los bosques nuestros. ¿sí? Claro. Así que en ese sentido ya hace tiempo que se viene, se viene trabajando, desde el 2011, que se empezaron a recibir fondos de la ley de bosques este, y con lineamientos estratégicos que se fijaron desde Nación, cada provincia fijó lineamientos estratégicos pensando cuáles eran justamente los problemas que tenían los eh, regionales, digamos, de sus lugares. Uh -huh. eh, y la provincia claramente tiene un problema, un flagelo que nos azota todos los todo lo veranos, que son los incendios. ¿sí? Claro. Así que eh, tenemos problemas de incendios, pero no de desmonte o deforestación. Uh -huh. eh, así que el lineamiento estratégico que, que se, se fijó en su momento, sobre el que venimos trabajando justamente, es el tema de prevención de incendios. Uh -huh. ¿sí? Sí. Eh, pero enfocado de una manera, no solo del combate de incendios, sino... En, el, en la estrategia, digamos, de aprovechar los productos que, que el bosque no, nos brinda, ¿sí? Así que esto, digamos, que tiene una, un eslogan que se llama gestión del combustible, ¿sí? Que la idea es eh, tratar de aprovechar todo el combustible, perdón, todos los productos que el, el bosque nos brinda, ¿sí? Que si no lo aprovechamos, se terminan, eh, eh, terminan siendo combustible para el fuego. Eh, a ver, para explicarlo de forma sencilla, nosotros, los bosques están... Aparte de los incendios, ¿sí? que es un problema grave que tenemos, eh, los bosques han sido mal manejados. ¿sí? Esto de, estamos hablando de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, donde se hizo una extracción a mansalva de, de, de madera, donde obviamente lo que se sacó fue lo mejor y se dejó lo peor, ¿sí? no respetando tasas de crecimiento, no respetando la biodiversidad del bosque. Así que en ese sentido, desde ese lugar venimos ya complicados. A esto atribuido que ha habido mal manejo... Este, bueno, es un combo, digamos, que ha hecho que tengamos la situación que tenemos ahora, que si bien tenemos bosque, no lo tenemos en la mejor sí. condición estructural. ¿sí? Claro. Hay como una sobredimensión de, de biomasa. ¿sí? Los, los bosques nuestros están muy cargados de biomasa. ¿sí? Eh, Carlos, ¿y tenemos leyes acá en la provincia de La Pampa que protegen nuestro bosque? Sí, sí, tenemos, digamos, nosotros tenemos la ley 26 que es la de protección del bosque pampeano, mm. donde nos, nos marca pautas, parámetros, umbrales, para determinar los manejos. Mm. Ah. Eh, los manejos, sobre todo en los bosques nuestros, tienen que ver con raleos, digamos. Esto que yo te comentaba anteriormente, que, que los bosques tienen una sobreabundancia de biomasa, eh, tiene que ver con la respuesta que tienen a, la, a las perturbaciones, que en este caso lo, lo, lo más grave que tenemos son los incendios. Tienen una gran virtud los bosques nuestros que después de los incendios vuelven a rebrotar todos, ¿sí? Claro. No pasa lo mismo con otros bosques eh, en la Argentina, qué sé yo, el, por moverte alguno, el bosque andino patagónico, este, pasa un fuego, digamos, lo, lo, lo quema en su totalidad y para la revegetación de ese bosque se tiene que tomar en medidas bastante complejas. Acá, este, al tener la posibilidad de los rebrotes, es una gran virtud que tenemos también, eh, es una gran virtud. Y la otra gran virtud que tenemos es que la, la, el fruto, de la, de, en este caso del caldén, las chauchas, cuando son comidas por, por el ganado, digamos una vez que están digeridas estas chauchas, lo que hace es ayudar a, a, a la, a la germinación de las semillas. Así mm. que en ese sentido estamos bien. Claro. El, problema viene, el problema viene después, digamos, porque esa es una masa forestal verde que viene, que hay que manejarla, ¿sí?, Este, es decir, con raleo dejar la cantidad adecuada de plantas por hectárea, eh, con a ver, cuestiones eh, de silviculturales que tienen que ver propias con el del manejo del bosque. ¿sí? Claro. Eh, y acá el bosque que tenemos es el caldén. Sí. ¿Y, y cuántas, cuántas hectáreas de bosque tenemos en la provincia de La Pampa? Mirá, el, es decir, el caldén es la especie emblemática que tenemos sí. porque es la mayor, la, tiene mayor presencia. Tenemos algarrobo, tenemos piquichinos, tenemos molles, ¿sí? Eh, la, las hectáreas de Caldén, según el último ordenamiento territorial, este, son alrededor de 3 millones de hectáreas ¿sí? de, de bosque. De bosque. Sí, Después okay. tenemos este, lo que es a la parte, la, el monte occidental, que le decimos que es el oeste, ¿sí? que por, sus por la denominación que tiene, un, decir, para que algo sea considerado bosque, de, tiene que tener ciertas particularidades, una altura determinada o una cobertura determinada, ¿sí? Este, la, la, la, el sector oeste o el monte occidental no clasifica como bosque y eso son alrededor de 8 millones de hectáreas. Pero de cualquier manera también están eh, dentro de la ley de bosque y están protegidas por la ley de bosque. Ahí está, sino en la provincia, para que quede claro, está prohibido desmontar. No se puede desmontar. ¿sí? Este, así que desde este lugar, de donde salimos, digamos, en esto que la Unión Europea lo pone como un requisito, sí. eh, para la, para la provincia, para las políticas que viene llevando adelante la provincia, este no, no es ninguna novedad digamos, este y más en el ambiente que nosotros eh, que estamos, digamos, que es un ambiente bastante sensible, digamos, donde tenemos temperaturas extremas, lluvias escasas, es decir, tenemos que ser mucho más cuidadosos en todo lo que cuando digamos, nos metemos al ambiente y saber qué, qué, qué, cuáles van a ser lo, lo que nos puede pasar después de haberlo, de haberlo tocado, ¿sí? sí Así sí. que en ese sentido siempre hay un sentido precautorio este, y cuando no estamos seguros de algo, obviamente no avanzamos. Pero sí. por suerte en estos trabajos, en estas técnicas que estamos trabajando de los raleos están dando buenos resultados. Mm. Eh, eh, Carlos, ¿cómo es el comportamiento de los productores con el tema de los bosques? ¿Lo cuidan, no lo cuidan? ¿Cómo, cómo es la experiencia que tienen eh, trabajando Mira, con ellos? Eh, en general, bien bien, digamos, porque ellos entienden también el lugar en el que están produciendo y saben de los atributos que tiene el bosque, ¿sí? Mm. Este, obviamente eh, hay que, eh, a ver, el bosque eh, se, ha, se ha trabajado de una manera durante un tiempo que no fue el indicado, ¿sí? Mm. Eh, esta, esto, esto que venimos a plantear ahora este, les ha resultado, no sé si novedoso, pero sí interesante, Este, y, y estas técnicas que venimos aplicando se vienen haciendo a través de los fondos de la, de la ley de bosques. ¿sí? Eh, pero bueno, los resultados han sido buenos, este, entonces lo que hemos visto ya de hace un tiempo, de hace 4 o 5 años, es que hay productores que no están esperando digamos, los fondos de la ley de bosques, sino ya con fondos propios están empezando a mejorar su condición, su condición de bosque. Claro. Así que esto es alentador también para nosotros porque creemos que es la manera de poder conservarlo, eh, sacándole combustible al, al fuego. Y sí, este combustible es el aprovechamiento de madera, en este caso pueden ser postes, leñas, rollizos, esos bosques también, aparte de, la, de, la, de los atributos que nos puede dar en la producción ganadera, también hay atributos para la, la actividad cinegética, para la actividad de la, del turismo rural, para lo que tiene que ver con la, con la industria de la miel. Sí, hay varios atributos, ni hablar de los, de los servicios ecosistémicos que nos dan, que tienen que ver con la contaminación del suelo, digamos, con el, el tema de la purificación del ambiente, con la regulación de la, de la erosión hídrica y todas esas otras cuestiones que por ahí son más difíciles de medir económicamente, pero que son sumamente importantes y es de las que nos beneficiamos todos. ¿sí? Claro. Eh, ¿Y tu área es la encargada de controlar que no haya deforestación sí. en, del bosque? Claro. Ah, bien. Sí, sí, nosotros tenemos en el área de bosque dos áreas definidas que es el área de manejo digamos donde está todo esto que te estoy comentando sí. y el área de contralor que es un área específica de fiscalización sí. de las digamos si bien de las dos áreas se hace fiscalización sí porque este estamos permanentemente con este tema este estamos observando imágenes salimos este al campo bastante los técnicos por ser tan muy bien formados son gente joven este a su vez desde nación también hay un monitoreo en general De toda la Argentina cuando ellos detectan que hay cambios de cobertura, es decir, cuando ven que hay algún desmonte o algo, enseguida te ponen en alerta, este, así que este, hay, una, hay un control bastante, claro, me bastante imagino, importante. Claro, me imagino ahora la forma de controlar es mucho más fácil, con las imágenes satelitales y todo eso te das Totalmente. cuenta si, si hay claro. una deforestación grande. Antes era un poco más complicado hasta hacerse de las imágenes. Claro. Este, hoy hay accesos a través de la red, digamos, que este, son gratuitos y uno puede eh, en tiempo real poder estar viendo qué es lo que está pasando. Así que en ese sentido es un avance también muy, muy, muy interesante. Se han, también hemos introducido ya de hace un tiempo, ya alrededor de dos años, tres, el uso de los drones, eso también nos ha facilitado muchísimo. Claro. el tema del, del control y de la, de la fiscalización, así que sí. en ese sentido estamos, estamos bien y estamos permanentemente, obviamente, eh, actualizándonos con estas cuestiones. ¿sí? Claro. Eh, eh, a, a, pide... a todo esto que te preguntaba de, de los productores acá de la provincia de La Pampa, que me imagino con el corrimiento un poco de la, de la frontera agrícola, ellos querrán producir más y querrán sembrar más y, bueno, y se chocan con el bosque. Eh, ¿Han tenido algún conflicto eh, con alguien que, que deforestó en, en los últimos años eh, o no? No, no ha ocurrido Mirá, una cosa así. Lo que lo pasa es que, en, a ver, ambientalmente, ecológicamente, nosotros tenemos regímenes de lluvia muy, muy pobres, escasos, si se sí. quiere, respecto del este. Mm. Los suelos nuestros no tienen un, un, un desarrollo que, también este, como si fueran los, los suelos de la provincia de Buenos Aires. Mm. Así que hay una limitante ambiental importante, ah. ¿sí? sí Bien. Así todo, ha venido alguno y ha querido experimentar o hacer cosas sin permiso y se los ha sancionado. Cuando estoy hablando por ahí, no es que vino y le montó mil hectáreas, por sí, ahí sí. probó en 20 hectáreas, se lo, de, se, lo, se lo detectó, se lo multó, obviamente, uh -huh. y a su vez cuando se lo multa, este, atrás de la multa vino un, eh, se le pide digamos, un proceso de restauración del ambiente. ¿sí? Uh -huh. Esto tiene que decir que lo tiene que volver a dejar en las condiciones este, previas a las que hizo el trabajo. Así que eso también requiere de una, digamos, de un de un estudio por parte del, del técnico que tiene que contratar en este caso el infractor, este para llevarlo a la a la condición inicial de cuando fue desmontado. Sí. Pero estos son situaciones puntuales, ¿sí? Ah, ya te digo, nosotros tenemos que enfocarnos más y de hecho lo venimos haciendo en el tema de los de los ah. incendios que eh lo tenemos todo, todos los años, sea, digamos, tenemos Por causas naturales, la mitad de los incendios que se producen en la provincia son por, por causas naturales. Después hay negligencias accidentales, ¿sí? mm, pero sí, sí. si nosotros no, no entendemos cuál es la dinámica de nuestro bosque, que están con mucha biomasa en, en, en, en sus estructuras y no le sacamos ese combustible, vamos a seguir teniendo un problema grave. Así Bien. que siempre vamos digamos, por, por ese lado. Claro. Eh, Carlos, entonces volviendo a, a, al tema eh, por el que queríamos charlar con vos eh, esta medida que tomó la Unión Europea no afecta de ninguna manera eh, la exportación de productos pampeanos No, no, no, nosotros en mm. ese sentido estamos tranquilos, digamos, mm. no tenemos por ahí este problema como pueden llegar a tener por ahí las provincias del, del norte mm. si sí tienen un problema este, nosotros en ese sentido no, no hay, digamos, digo, hay una presencia muy fuerte del Estado en esta cuestión y yo obviamente haciendo parte a los interesados que en este caso son los productores eh, porque ellos también en, en, entienden de esto digamos este, así que hay mesas permanentes de diálogo con ellos, este, de actualizaciones este, estamos involucrados con la universidad también este, con los colegios profesionales, digamos hay, hay, hay varios actores al, al, alrededor del, del bosque este, donde en general todos coincidimos con el, el uso y la, y la manera, así que estamos, estamos bien en ese sentido digamos, estamos todos bastante armoniosos, digamos, en, en, en los conceptos y en las ideas. ¿sí? Bien. Bien, Carlos, no sé si quedó algo eh, que quieras marcar, si no, gracias eh, por estos minutos. Eh, no, no, no, no, marcar solamente esto, que bueno, se viene uh -huh. trabajando desde hace tiempo y uh -huh. está, está en ese sentido, está interesante seguir y que, la, digamos, ahora, en, a fines de julio, ¿sí? se cierra la convocatoria para poder recibir, recibir eh, subsidios para... Este, la, la, eh, eh, digamos, para planes de manejo que tengan que ver con la, el mejoramiento de la, de la estructura de los bosques ¿sí? ah, Estos son convocatorias anuales que se hace desde la dirección con fondos que vienen desde Nación y lo que tiene que ver para lo, lo, los fondos este, 2022 que son fondos del año pasado ahora digamos, hay un, un proceso de convocatoria para todos aquellos productores que se quieran inscribir ¿sí? así que en ese sentido pueden subir a entrar a la página nuestra ahí está toda la información y bueno en buena hora que, que, que, que aparezcan digamos y que se y que se metan en esta convocatoria pues son muy interesantes